Bueno, ya tenemos、eh, sentada aquí a la docente Patricia González del Colegio Paulo Freire con sus estudiantes, porque están a punto de inaugurar su radio cooperativa.、Eh, no. ¿Cómo estás, Patricia? Contanos eso. ¿Cómo les va? Hola, qué tal, cómo e s t á n s o n locutora? Pues, sí, sí.、Ah, sí. Tremendo. Le, le hace un tiempo, a t r á s Bueno, me vino a humillar directamente con esta voz de Pito que tengo yo. Nada,、no, no, hermosa voz.、Eh, bueno, nada, llegamos al Freire y llegamos a Santa Rosa hace muy poquito, cruzando dos cosas que para mí son pasión: que es la literatura por un lado y la radio por el otro. Los chicos se coparon en este proyecto, primero de armar una cooperativa y después de armar la radio que ahora Bautista seguramente va a saber explicar a la perfección. Y bueno, felices de poder estar con ustedes, de que nos den este lugar, de que le den este lugar a los chicos, porque bueno, están muy entusiasmados.、Eh, contanos un poquito de la cooperativa escolar y ya pasamos a, a Bautista.、Eh, la cooperativa. Eh, ¿Es parte de, de todos los cursos de la, de la escuela o solamente de un grado? Mira, empezó siendo un proyecto de aula,、eh, un tanto para tratar de que los chicos、eh, pusieran atención en algo. Sabemos que a veces están como muy dispersos y demás,、eh, como una propuesta de mi área.、Uh -huh. Yo doy primero, segundo y tercer año del básico, tengo ese privilegio que no siempre los profesores los tenemos en el mismo colegio. La institución se copó con la idea. Los chicos se coparon con la idea y ya hoy, digamos, la cooperativa es la cooperativa del Freire y del Vos Podés. Ah, muy、eh, bien. Pero bueno, los, los, los cooperativos ya han sido de alguna manera, ellos han presentado su lista antes de las vacaciones de invierno,、eh, se han postulado,、eh, han, hemos tenido elecciones y. Acá estamos, digamos. Me emociona o sea, muchísimo escuchar esa construcción ciudadana. Es muy lindo ver a los chicos que además no entendían nada bien de qué se trata. Nosotros también estamos aprendiendo, o sea, no es que o sea, los, las a b e m o s todas, pero los chicos nos enseñan todos los días y muestran muchas ganas con esto. Así que bueno, acá estamos compartiendo con ustedes, miren, nada más ni nada menos con, con toda la experiencia que tienen en Radio c a r m e s Y bueno, y la cooperativa, el, su primer proyecto, el más significativo quizás, es el de la radio. Sí. ¿Mm? Pero tenemos otras propuestas después、pues, para más adelante. Bauti, contanos, bueno, decinos、eh, a qué grado vas, qué, qué es lo que、eh, te venís trabajando dentro de la COPE. Bueno, eh, yo eh, principalmente estamos de, estoy en el segundo año、eh, en el curso.、Uh -huh. Y nada,、eh, en la cooperativa, a mí lo que más me copó de estar en la cooperativa, más que nada. Eh, fue, no sé, es que me atrajo el, el proyecto en el, en el momento que pensás algo, así, í Lo podés compartir con tus compañeros. Claro, claro,、uh -huh. y compartimos con mis compañeros.、Eh, funcionamos en segundo y tercero,、eh, también en primero,、eh, pero. Hay pocos estudiantes de primero en la cooperativa, pero bueno, ahí se va a ir creciendo. Obviamente, es, es de a poquito y con paciencia esto. Sí, sí. La radio, ¿cómo se les ocurre hacer una radio? Bueno, a nosotros se nos ocurrió hacer una radio porque con la profe de lengua estábamos estudiando mucho la,、eh, también la noticia, la literatura, todo eso, y nos interesó hacer una radio en la escuela que funcione dentro de la institución. Para allá、eh, empezar a hacer entrevistas,、eh, saber un poco más de las cosas,、eh, más de la,、uh -huh. de la noticia, porque ya teníamos algo de conocimiento, así que nada, sabíamos que podíamos hacer algo, así que acá estamos. Ahí va. ¿Consumís medios de comunicación? ¿Escuchas radio? ¿Ves tele? ¿Ves streamers? No sé, algo tú.、Eh, a veces miro, no soy de mirar y escuchar radio, pero. Sí, que tengo una familia que es más relacionada con la radio. Mi papá,、eh, por ejemplo,、eh, era conductor de locutor de、uh -huh. radio y mi tío es el conductor de la radio l o v e n t u de d Victorica. Mira、así、vos, que,、bueno. la, tengo, la sigo en Facebook.、Oh, sí,、bueno. sí,、eh, así que, nada, ya tengo alguna de esas experiencias y. Eh, vamos de a poquito aprendiendo mucho.、Eh, principalmente siento、eh, que, podré, que esto va a llegar a mucho más en、eh, uh -huh. la radio y que quizás eh, eh, algunos no lo crean, pero va a ser un proyecto demasiado grande. Quédate e、eh, d en e s Tengo 13 años. ¿Y te gustaría.?、Eh, ¿Pensar cuando seas un poco más grande en dedicarte al, al periodismo o a la comunicación? Sí, sí, algún, en algún momento lo, lo voy a pensar. Pasa que todavía soy muy joven. Claro. En algún momento, cuando crezca, voy a ir viendo y voy a ver. En lo que yo quiero estar.、Uh -huh. y, y, y, y hoy tienen, por ejemplo, tienen、eh, micrófonos, este, tienen, o cómo van a hacer la radio, cómo no, no, se la imaginan.、Eh, por ahora, nosotros no tenemos micrófonos ni nada, porque todavía no tenemos los recursos.、Eh, hay que conseguirlos. Y los vamos a conseguir. Pero, eh, eh, ojalá. Pero. Nada,、eh, nosotros tenemos el proyecto y ya nos lo pusimos en la mente, así que no nos lo vamos a sacar hasta que lo consigamos. ¿A dónde está Fabián Bruna? Hay que manguearlo ya. ya es、mismo. un tipo medio pelado, así, <risa> que、chomito. es el encargado de, de las cooperativas. Unos microfonitos, unas、Micrófono, consolitas. Una consola, una, una plaquita con de sonido y una compu. Tenemos una radio. Tenemos una、claro radio. Sí. Acuérdense del colegio Pablo Freire. Pero、Más、claro va, que va, sí, sí, vamos, vamos. vamos. Colegio público, como siempre,、sí, sí, n o、sí. defendemos la educación pública sí, sí.、Eh, popular y la, y la educación que además tiene ganas de crecer. Que、claro. Eso es maravilloso. La semana pasada, o la anterior, conocí la experiencia de los chicos del Vos Podés.、Eh, gente que está terminando la escuela secundaria, que por ahí no pudo hacerlo a tiempo por distintos motivos. Y la verdad, que unas ganas y unos proyectos tienen.、Eh, hicieron una representación de un cuento en la Cooperativa Popular de Electricidad y me pareció genial. No sé si ustedes son tan comprometidos como ellos, <risa> veo que por lo que cuenta a u á OTC, pero la verdad es que es un colegio muy activo.、Eh, lo, ¿Lo notan así ustedes en, en los cursos, en las experiencias, en los proyectos que tienen? Sí,、eh, voy a tomar la palabra un ratito porque en realidad,、eh, justamente el Paulo Freire, una de sus, sus sedes también educativas con esta modalidad de inclusión es el Vos Podés.、Uh -huh. O sea. Nosotros somos parte de la misma institución, de alguna manera.、Uh -huh. eh, nuestro representante, digamos, quien tiene a cargo la, el colegio, es la misma persona. Claro.、Eh, el mismo profesor. Entonces,、eh, tenemos esto en común. La radio, la cooperativa escolar, en realidad más que la radio, viene a representar también al Vos Podés. Pero bueno, funcionamos en edificios diferentes. Entonces,、claro. por ahí en horarios diferentes. Y、eh, todavía no estamos muy articulados como nos gustaría.、Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿Ustedes、idea. en qué edificio funcionan? Marcelo T. de a l v i a r、eh, Marcelo T. de Alviar, acá,、eh, acá acá l a l v i a r Acá cerquita d e l o l i v e r enfrente de l o l i v e r Exacto, a í、sí. Y、aquí? el otro está en la Escuela 92, allá、claro. en Zona Norte. Sí, claro, está、esto. más lejos. Y cuando ustedes、eh, piensan en la radio, ¿se imaginan en una radio que salga por Internet, en una radio convencional? Piensan en que los escuche la comunidad, piensan en hacer cosas para dentro del colegio. Cuéntame un poco e s o Sí, en realidad la propuesta de la radio、eh, surge un poco porque nosotros estamos armando p o d c a s t Les cuento que el 16 de noviembre, ¿no? Es la Feria de Artes y Ciencias del colegio. Bueno, estamos organizando esa feria. Y una de las propuestas es que, como yo tengo primer y segundo y tercer año, los chicos están armando podcasts sobre diferentes temáticas que para e l l a s son interesantes, desde el tema adicciones, estereotipos, de cuidado del medio ambiente, de fútbol, bueno, todo, todo lo que se cruce.、Tremendo. Sí, bueno, b o、bueno, Obviamente.、Eh, y estamos armando esa f e r i a Y va a ser. Como el día de la gran inauguración, vamos a tener nuestra radio en vivo. Los chicos, yo quiero estar ahí. Pero ya、ah. están invitados el 19 de octubre. Buenísimo. El、encanta. 19、ahí、de octubre、estamos. están invitados, ya van a recibir la invitación especial, porque estamos con la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa. El 19 de octubre.、Ah, muy bien, ahí arranca todo. Ahí comienza todo, estamos con el estatuto. <risa> bueno, está bien, eso es un hecho político re importante para ustedes que son chiquitos, ¿sabes? Nosotros recién entendimos eso. A los 40. A los 40.、Eh, Bauti, ¿qué temas te interesa comunicar a vos? No, a mí me interesa comunicar muchas cosas, o sea,、eh, me interesa que la gente aprenda, los chicos de mi edad, que aprendan muchas cosas, ¿me entendés?、Eh, para mí, un aprendizaje que hay que tener.、Eh, Es fundamental、uh -huh. estar constantemente aprendiendo y sabiendo hablar, saber comunicarse y tener ese don, por ejemplo, o saber tener ese, esas ¿Y, herramientas y leer te gusta? Sí, sí me gusta leer. ¿Qué o sea, lees? No, sé leer cuentos de fantasía o algo así. Bueno. Pero,、eh, también sabemos leer con la profe de lengua, de hecho, eh, eh, los casos policiales. Ajá. Uh -huh. Muy bien, bueno, y ahí, ¿y ahí van? ¿Cómo qué?、Eh, como. Ay, no me acuerdo cómo se llama. La carta. No me acuerdo. La carta robada.、No. ¿Eh? Esa, ¿Esa? ¿Sí? Esa misma. e l g a r Allan Poe. Sí, sí, sí. Muy bien. No me acordaba porque hace como un año que lo venimos a r e b a r Bueno, ¿viste? Esa haciendo, es, una, es una manera、eh, interesante de aprender a robar, poco, evidencia. Hace poco terminamos con La Elíada. a、eh, a pa! Cerramos con esa. ¡Qué gusto! Sí, con esa. Lectura.、Eh, Lectura,、uh -huh. así que nada,、eh, vamos aprendiendo mucho. Con la profe de lengua、eh, se aprende demasiado a comunicarse, a leer, a aprender. Y no, es, es un proyecto que tenemos en la radio.、Eh, y nada,、eh, eso es mucho a futuro, pero en algún momento lo vamos a conseguir. ¿Y、si、ya、no. saben el nombre de la radio? ¿Cómo le quieren poner? No, no, no, todavía no tenemos el nombre, pero lo estamos planeando. El nombre de la cooperativa de la radio, tenemos el logo de la cooperativa, tenemos muchas cosas. Pero eso lo vamos a ir. eso lo vamos lo a ir. Bueno, Paulo Freire está mandando saludos y besitos y bendiciones desde el cielo.、Sí. ¿Eh? Les agradecemos muchísimo que hayan pasado por esta emisión especial que estamos haciendo, esta entrega para toda la provincia también, ¿eh? desde Radio Quermés, el colegio Paulo Freire, que tiene su cooperativa en breve nomás, ya cerrando los papeles y con una radio como proyecto así polenta. ¿Eh? Hay que hacer una alianza estratégica con esta Imprecio, gente. r e n o v a r un poquito el aire nuestro. Es más,、también. quiero que todos esos podcasts que están haciendo salgan por Radio Kermés. <risa>、eh, los quiero este, sonando en、más、Radio、vale. Kermés a esos podcasts para que lleguen a, a todos y todas. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Y Bauti, por supuesto. Gracias. ¿Seguimos? Bueno,、sí. Gracias. Gracias, nada, eso. Gracias por todo y para los chicos más que nada. Más un、vale. placer enorme. Muchísimas、más、gracias.、Vale. Eh.